Me levanto y prendo dos, hoy vale mucho a mi voz Mis compas puro jarabe pero ninguno trae dos Dicen que anda alguna flaca caminando con su voz Que le gusto y esos gustos para mí son prohibidos Uno, dos, uno, dos, niños se coció el arroz Todos corran a esconderse que salió el lobo feroz Ando corriendo pelos con la depresión detrás Es un resultado atroz, pero frenarme jamás Así que dime cómo quieres, estoy salga bailando al ring como papá Solo te dan fin A mí dame la ganancia Quiero festejar el fin Pa' mis primos trae langosta Que se joda Burger King Traigo casi media gira Colgando en este blin blin Si ellos piensan que me ganan Está bueno la alucín El reloj y su tic tac Mi iPhone a puro ring ring No me cambiarían por nada Soy su pinche Dubalín Puro tiempo problemático Rumoran por aquí Fue por el cambio climático Que el micro derretí M.I.C. Ya lo sé sé en la calle te tancumbia y yo toditas me la sé Maldito curso intensivo esta cuando yo empecé ya han pasado 9 años desde mi primer CD cuando el rap me dio sus brazos me cuidó como un bebé hoy está lleno el auditorio y mi rostro por mi la TV no eh yeah. Por, por, por mi clica muero Como paco el gancho es firme yo no solo que tan bien